Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo con Javier Soyano, Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Hello, muy preocupada. Una de las señales del fin del mundo que estamos eh, viviendo, una señal importantísima, es la hipocresía. Absoluta y total. Llegamos al supermercado, salimos y eh, nos dicen, eh, no se pueden comprar bolsas, eh? tienes estas bolsas eh, de usar y tirar han recaudado un montón de dinero en los supermercados, en las grandes superficies y es que están luchando por el medio ambiente. No quieren plásticos, eh, pero lo que hay dentro de las bolsas eh, de papel son todo plásticos. Cada vez eh, tiene más plásticos en sus estanterías y encima vamos nosotros y nos creemos que son buenos. ¡Hala ya! Bueno, pues esta es una de las señales del fin del mundo. Es que el lobby del plástico sigue haciéndonos eh, creer lo que no es. Que cuidan esto. no que van a cuidar? Bueno, Vamos a ver, los plásticos... Son los plásticos, sí. eso está claro los hay, exceso, lo, hay exceso de envases en general sí. Un exceso de marketing de envases Para hacer los productos cada vez más bonitos En supermercados, en tiendas, en comercio en general Y en las industrias también Porque no olvidemos que no solo tenemos que reciclar los plásticos En, en los domicilios Sino las empresas tienen que eh, hacer una gestión eficiente De sus residuos ¿no? Hay empresas que producen residuos que no tienen por qué ser eh, vertidos en un basurero, sino que en muchas ocasiones los residuos de esas empresas pueden ser aprovechados en otras empresas, en otras gestiones, ¿no? Centrándonos en o los sea, plásticos que lo que la hay ahora para que sí, otros se tengan basura. Claro, no, eh, no es aprovechar la basura de, de unos para hacer algo positivo de esa basura y Eh, eh, gestionar la basura lo mejor posible hacer la menor eh, na, basura eh. posible, pues, la basura es imposible de eliminar del todo lo, los residuos son eh, difíciles e imposibles de eliminar del todo el plástico, desde, la, desde que se inventó el plástico a mediados del siglo pasado, evidentemente ha tenido una serie eh, de, de, de usos eh, muy aceptables muy buenos, no hay que desestimar lo que ha supuesto el plástico en nuestra eh, en nuestra vida, porque hay usos del plástico eh, que antes no existían y que no podían eh, eh, eh, ciertos sectores no podían haber, no, no, podía no pudieron eval, plástico, evo, evolucionar de la sí, forma sí. Eh, eh, que ha evolucionado. Eh, el plástico es muy importante, por ejemplo, en la medicina, en, uh -huh. en, en la gestión eh, de fármacos y otros eh, eh, eh, envases, otras situaciones que eh, tiene la cuestión. medicina, que los plásticos Han, aporto, han aportado cosas muy beneficiosas, pero lo que no es posible es eh, que nos hagan comulgar con ruedas de molinos como el lobby del plástico, concretamente el Instituto Tecnológico del Plástico, la Asociación Española de Industrias del Plástico, la Asociación Nacional de Recicladores del Plástico, la Asociación Valenciana de Empresarios del Plástico... ...que es la entidad que promueve la gestión... Que ...eficiente de los plásticos... ...y Plastic Europe que es la Asociación Europea... ...de Productores de Materias Primas Plásticas... ...ellos han elaborado un decálogo... ...en una... Eh, ...digamos, una apuesta evidentemente... ...por su materia prima... ...en la que eh, intentan blanquear lo que es el plástico... ...el plástico es necesario... Eh, ...tal y como tenemos... Eh, ...como es la, la sociedad hoy día... ...lo que no es necesario es la invasión de plásticos... ...que hay hoy en día... ...no es necesario tanto plástico no nos hagan eh, campañas a costa eh, de intentar meternos plástico donde no es necesario el plástico. Si es eh, evidente que parte de esta campaña tiene razón, hay cosas que sí son positivas, pero hay otras cosas que no son positivas. ¿eh? Sí, vamos, unos que, mínimos son necesarios, pero no problema. lo que hay. Si es cierto que la comida envasada al vacío Gracias al plástico se mantiene en condiciones, eh, mejores condiciones y durante más sí, tiempo más. y eso evita que se tire mucha comida. Sí es cierto, pero no me digan ustedes que porque esa comida venga envasada al vacío desde países lejanos, es mucho mejor, lo que hay que consumir es comida que claro, está, que sí. comi comida de del cercana, día. No, la comida que tienes cerca del día, los productores que están a la, a mí no me hace ah, falta sí. que me traigan carne de cordero de Australia claro, cuando la claro. envasada cuando... al vacío y, y sacrificado hace diez años y, y mantenida en cámaras y luego envasada al vacío, traída de Australia cuando la carne de cordero española está entre las mejores del mundo hace unos entonces años... no me vendan ese plástico, no me envasen y me traigan cordero de de África, perdón, de, de Australia, porque sea en definitiva mucho más barato o mucho no sé qué, porque se ha sacrificado hace no sé. Esa sí, o, o globalización campaña. envasada al vacío, plásticos, o sea, globalización falsa, claro, de mentira. Claro, plástico, plásticos prescindibles, hay miles de millones que acaban, donde todos sabemos que acaban, aunque la gestión, aunque estas empresas, algunas de las que he citado, se dedican a la gestión de los residuos plásticos, que a día de hoy es manifiestamente ineficiente. Es decir, eh, en, en, en los eh, contenedores amarillos donde van los envases se tira todo tipo de envases, uh -huh. eh, metálicos, de aluminio, eh, plásticos. Eh, hay sistemas, afortunadamente, sistemas de separación luego de esos residuos que son mucho más. Eh, mm, eh, mm, hace, a, hacen ese, ese, esa separación mucho más fácil de lo que era anteri, eh, antiguamente. ¿no? La tecnología también al servicio del reciclado. Pero lo que, eh, donde acaba fundamentalmente esa gran cantidad de plástico que tenemos en nuestras vidas, ese exceso de plástico es en un basurero. Mm -hmm. un basu digo un basurero, bueno, bas no en de, una de planta de reciclado. O en el mar. Hoy salía en el no, mar Cantábrico claro. unas campañas que han estado sacando del mar. Bueno, no te puedes ni imaginar la cantidad de plásticos que han sacado. Han sacado hasta ruedas, han sacado sí, hasta sí, triciclos. O sea, bueno. era alucinante. Es que todo eso acaba en basureros, no en plantas de reciclado. Que, porque un basurero, claro, el basurero, basurero, el basurero no, eh, plantas de reciclado no hay tantas como quisiéramos o como mm, mm, eh, tendría que hablar, lo que sí hay es basureros, un basurero está a la vuelta de la esquina, todo el mundo tiene un basurero al lado de casa y me refiero basurero a tirar la basura en cualquier sitio, sí, sí, mientras sí. que un producto que hay que llevar, que, que va a una planta de reciclado eh, exige una atención especial, es decir, un traslado a esa planta que cuesta dinero, un tratamiento en esa planta y eh, hasta llegar de hacer de un residuo eh, poder volver a eh, ponerlo en circulación de alguna manera eh, en, el, eh, en, en lo que ahora se ha llamado, eh, se llama la, eh, esta economía eh, circular, ¿no? que es ni más ni menos que hacer de, de todo esto algo más sostenible. ¿no? Eh, lo, que, lo que sobran son basureros y faltan eh, plasmas plantas de reciclaje. Y más economía ¿no? circular, no más economía redonda. Y con es los plásticos fundamentalmente el, el problema que, que todos sabemos y por eso es este lobby inicia estas campañas es que eh, el, el, el, la, vida, eh, la vida de un plástico es tan larga, tan larga, tan larga hasta que se desintegra, se desaparece y eh, que eh, durante toda esa vida eh, tiene mucha más vida como residuo que como contenedor útil de algo que ha, eh, para lo que ha sido creado. Mm. Y lo que ocurre es que estas empresas cada vez hacen envases mucho más atractivos, mucho más marketing, de forma que eh, muchas veces compramos el contenido también por el continente plástico, ¿no? Y eh, eh, continente que ¿no? tiene por qué ser siempre plástico que puede ser de otras, eh, de otras eh, to, materias todos los productos que también de son, son prácticamente van todos más, en, eh, envasados en plástico, todos eh, una de, la, de, de las cosas que nos intentan vender es que evidentemente aparte de la versatilidad de la tecnología que se emplea y todo esto es de, que tú puedes ver a través de ese plástico transparente cómo es el producto que empleas, pero muchísimos envases como tú dices no son transparentes, entonces no nos pongan en ese maravilloso decálogo una no no nos vendan que eh, esa eh, transparencia nos indica la trazabilidad porque la trazabilidad también vienen en bases que no son de claro, plástico por sí. ejemplo entonces este decálogo yo en fin yo no yo no entiendo de esto de, de, de este tipo de campañas de marketing pero a lo mejor si nos hubieran atacado Por así decirlo a los consumidores porque en, en el mundo de la en el mundo sanitario el plástico es muy importante es muy necesario se ha avanzado mucho gracias al plástico en el, en el mundo de, eh, de la medicina y sanitario a lo mejor la campaña hubiera sido más, eh, hubiera calado más hondo en el consumidor pero tal y como está planteada Pues en fin, eh, personalmente creo que deja bastante que desear esta campaña de La intentar, vende el humo. sí, es, es exactamente, para mí el lobby del plástico en este punto pues eh, pues eh, en fin, eh, no ha acertado plenamente, no eh, sí, Yo no es que eh, piense que haya que desterrar todo el plástico, pero sí eh, evitar tener tanto residuo, tener que mm, eh, ...comernos la cabeza para a ver qué hacemos con ese residuo... ...cómo lo reciclamos, que no lo estamos haciendo... ...y si sí, eh, producir el plástico realmente necesario, ¿no? Estas cantidades eh, ingentes, estas cantidades excesivas de plástico... ...y tenemos plástico absolutamente para todo, ¿no? Ya, con respecto a la comida que eh, mencionabas antes de envasar al vacío... ¿no? ...recuerdo que hace unos años que estuve en Roma... Y había una chica estupenda, claro, la comida de, de Italia pues está muy rica, y además es pasta, que suele engordar y tal, y entonces decían, oye, ¿y cómo os mantenéis eh, tan estupendamente en forma? Y dice la chica, dice, porque vamos al, al mercado todos los días. Claro, y, con, bueno, y, con, y compramos eh, comida todos los días, comida del día, dice. Y entonces solamente de ir andando y volver, claro, bueno, dice, ya nos no, Y en esa esta forma, economía que globalizada bien. que hay, en el que aquí en España queremos comer productos que comen en Filipinas, por ejemplo. Y sí. que se producen en Filipinas. Eh, y entonces hay que traerlos de Filipinas antes de empezar a producirlos aquí porque no se dan las condiciones. Digo Filipinas como puede ser cualquier otra, sí, sí. otra zona del planeta, eh, es decir eh, yo recuerdo cuando éramos pequeños que aquí las naranjas tenían su temporada, ahora se comen todo el año sí. la fruta y aquí no comíamos frutas y tropicales malas, ¿eh? y no comíamos frutas que se producían en otro país más que en contadísimas ocasiones ahora aquí si quieres comerte papaya, tienes papaya todo el año Muchas digo papaya u otras sí, eh, sí, otros sí, alimentos no, tropicales sí, o que no son originales de aquí de España y lo que ocurre es que antes de empezar a prof aquí vienen de otros países envasados, como sabemos, en plástico evidentemente, entonces lo que tenemos que hacer es que si somos españoles o si somos de Europa, a lo mejor no tenemos que comer papaya ¿Sabes? Porque la papaya se claro. produce en una zona de la Tierra y habrá que consumir y habrá, como se ha hecho toda la vida, la vida alimentos de cercanía. Es decir, yo no tengo por qué comerme, como he dicho antes, un cordero de Australia ¿eh? que viene envasado maravillosamente en plástico. Eso sí, el plástico, como venden esta gente en este decalo evita plagas, evidentemente, sí, claro, el arroz ya no tiene las plagas que tenía cuando viene envasado en plástico. Pero a lo mejor es que eh, eh, debería de consumir arroz envasado en la tela de toda la vida... Eh, que se ha hecho y que se ha recolectado hace relativamente poco en eh, en la albufera de Valencia, en vez de traer arroz de China envasado en plástico, por ejemplo. No, y, para y así con el resto de Alicante. Sería más sano, Para también. mí este decálogo ha sido un... Una cagada. Eh, eh, eh, parte de, del y dentro de poco eh, eh, nos venderán cagadas en plástico. ¡Uy, asco! No, esas son las de broma. <risa> las cacas de plástico. Darte nos dice, por no decir que lo que tiramos en los contenedores amarillos no siempre se recicla. Los plásticos generan mucho dinero y mientras esto no cambie, sí, seguiremos el efecto, comiéndonos el plástico en todas sus formas y colores. De Oife, en breve me voy a plastificar en el sobre. Que paséis de buena noche, observatorio. Esto es nos ha ido de madre madres exagerado y rosa, nos quitan las bolsas en los supermercados y aumentan en el pasado extremo nos Exactamente. Si hay tecnología, incluso aquí hemos hablado de plásticos que se autodestruyen que comen gusanos, lo hemos hablado en alguna ocasión pero a lo mejor antes de llegar a esos extremos lo que hay que producir es menos plástico claro, evidentemente señores del fin del mundo, el lobby del plástico contraataca, nos lo ha contado Javier Sevillano, Javier, gracias hasta mañana